Su sombra lo puede ver Sigue llorando Por las diagonales 10 años después Es un artista Te presentamos el resumen en Uno Contra Uno Radio Bienvenidos al programa de viernes Arrancamos con tres declaraciones De Fabián Borro Extensa nota del de presidente De la Asociación de Clubes de la República Argentina Hablando con el gallego La semana pasada Y esto, lo más importante Reunieron con nosotros, representantes o comisionistas, como quieran llamarle Nos dijeron, vamos a traer una, un documento, todavía no trajeron nada Trabajo, hay más interés, hay un montón de equipos que quieren participar, hay más provincias La verdad que no se entiende cuál es el, el, el problema La verdad, ¿cuál es? ¿Es lesionar la imagen de la Liga Nacional? ¿La imagen de Fabián Borro? Digámoslo Que salgan que se saquen la careta Que usen, dejen de usar a los jugadores Que son los más nobles que tenemos Y se saquen la careta Que se saquen la careta Los jugadores también tomaron protagonismo Públicamente a través de su petitorio Y algunos lo hicieron públicamente También a través de los medios de comunicación Nosotros hablamos de este tema Con el flaco Martín Leiva Que nos contó, así ¿Cuál es su visión de la problemática? Todos los jugadores están en la misma sintonía Porque... De, de, de, de, de parar esta situación y para tratar de buscar una solución. Nosotros decimos, eh, no, tiene, eh, no tiene un valor, no, no, no nos consideran, no, no es tomado en cuenta. Otro de los temas importantes de la semana, venta de plaza, compro plaza, vendo plaza, San Lorenzo, Ferro, Villa Ángela... Eh, ¡Anda Maiz! Pablo Truco, dirigente de Ferrocarril Oeste y la situación del verde de cara a la próxima edición hoy se define si sigue en el TNA o si va a jugar Liga Nacional comprando plaza me parece que Ferro sigue en la segunda categoría del básquetbol profesional de la Argentina La intención de Ferro es volver a jugar a Liga Nacional surgió la posibilidad de la compra de plaza la cual la analizamos y nosotros nos presentamos formalmente la ADC Para Ferro, la fecha tope era ahora a los primeros días de julio. Con lo cual, si entre hoy, mañana y pasado, no formalmente, formalmente no se presenta ningún vendedor y nos informan, nosotros tomamos la decisión que vamos a jugar el TNA. La mía sale cuatro palitos, la de ciclista juninense, cuatro millones de pesos, el valor de la plaza. El presidente de ciclista Marcos Nazo, habló con nosotros en Uno Contra Uno Radio del futuro cerca del TNA, cerca de la Liga vendiendo plaza, tomando el riesgo el proyecto de ciclista juninense en el corto plazo, en el futuro inmediato, en la voz de su presidente. La prioridad es, es jugar TNA y poder vender la plaza pero no descartamos jugar Liga Nacional si no, si no hay una oferta concreta Nosotros queremos hacer una reestructuración del club más que nada en la parte edilicia y no tener tanto la presión de lo que son los presupuestos de, de Liga Nacional está bien en el en el estatuto eh, aclarado, eh, si no llega a haber ninguna oferta, eh, la plaza volverá a ser nuestra. Enorme evento de presentación de la nueva imagen, la nueva marca La Liga, de la Liga Nacional de Básquetbol en Palermo en el arranque de esta semana. Hablamos de la cuestión estratégica con el gerente de marketing de la asociación de clubes y nos explicó cuál es el plan a futuro, a corto plazo, a cuatro años y también pensándolo un poquito más allá. Juan Diego García en Uno Contra Uno Radio. Es un trabajo que venimos haciendo hace 10 meses, no es un, un trabajo que se hizo de la noche a la mañana. Mejor que podemos llegar a lograr es reposicionar a la haría como producto. En esa reunión, MVP, MVP, fue elegido el mejor jugador de esta temporada, el base santiagueño Nicolás Penca Aguirre, fue elegido como el mejor jugador de la temporada, se le entregó su balón dorado y el Penca nos contó esto. Es una calificación muy grande, un logro muy lindo. Eh, nunca me he imaginado alguna vez poder llegar a, a que me tengan en cuenta para, para ganarlo, pero hoy se ha dado, eh, seguramente he hecho las cosas bien para que, para que me puedan elegir. Dos entrenadores eh, con pasado en finales de Liga Nacional de Básquetbol Arrancaron las finales de la Liga El primer poroto para Kimsa Silvio Santander y Gonzalo García En la previa de las finales Ayer en uno contra uno radio Flores para un lado y para el otro La tienen merecida Dos grandes laburantes de la Liga Dijeron esto No sé cómo piensa Gonzalo Yo creo que todos son los entrenadores eh, De los últimos 15 años de la Liga que, que digamos que la honra Que la prestigia Es uno de los eh, que mejora que juega su equipo Y y no tiene que tener el campeonato para que nosotros para yo por lo menos me saque el sombrero con él para mí los también. hace años que está haciendo trabajos espléndidos o sea, lo que hizo en Corrientes, lo que hizo en Lanús eh, bueno acá la verdad que la rompí en mi pedazo no es fácil armar un equipo nuevo un entrenador nuevo que logró espléndido es un orgullo de poder eh, jugar en contra de uno de los mejores entrenadores de la liga Arrancó la final de la liga, llévatelo Dami. Feliz día del locutor, a Dami, a Bebe, al querido Armando de Gaudencio y tantos otros amigos locutores en la República Argentina y en el continente. Llévatelo Dami, llévatelo porque arrancaron las final de la liga. Llévatelo porque en un ratito Marcelo Richotti nos analiza el entrenador vinculado con Gimnasia y con Kimsa. ¿Cómo la vio él? Va a ser nuestro comentarista invitado. Llévatelo porque ya viene el gallego desde Santiago del Estero. Y bienvenidos a todos al último de la semana. Arrancamos uno contra uno radio. Uno contra uno radio. Todo el básquet en el aire. Bienvenidos a todos, arrancamos el último programa de la semana, ya con las finales de la Liga Nacional en marcha, ha ganado el primer poroto 70-54 el equipo de Silvio Santander, Robert Battle fue el premio Sancor Seguros de la noche, tremendo partido, cuatro tapas, eh, doble doble figura en puntos y en rebotes para Robert, estaremos contándote en detalles las finales de la Liga Nacional...